Bueno, último tramo de La Retaguardia, si no estás escuchando desde el principio, estamos con invitado hoy en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, Tomás Eliashev es el secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, del CIPREVA. Eh, estuviste hace poco, en antes de meternos en los conflictos sindicales que sobran, ¿no? este, estuviste hace poco en México. Sí, exactamente. Estuve participando de un encuentro de defensores de derechos humanos y periodistas organizado por la Comisión de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, por una ONG que se llama Propuesta Cívica, y por la Unión Europea. Uh -huh. eh, estuve ahí tres días, fue realmente muy intenso en la Ciudad de México, un encuentro donde participaron... Eh, defensores de derechos humanos, luchadores eh, contra el saqueo extractivista, comunidades originarias, eh, madres de desaparecidos, hermanas, familiares de desaparecidos, periodistas desplazados, este periodistas eh, agredidos, este, periodistas que han sufrido... Eh, todo tipo de atrocidades, también participaron de distintos lugares de México, desde Baja California, Nayarit, eh, Tamaulipas, hasta Campeche y Oaxaca, eh, gente de todo México. También de Honduras estaba este Laura Zúñiga Cáceres, la hija de Berta, uh -huh. eh, estaba también Lolita Chávez, eh, autoridad del Consejo de Pueblos Quiché, de Guatemala, eh, había gente de Brasil, de eh, Nicaragua, Venezuela... Bueno, también alguna gente de Europa, Estados Unidos, era de Uruguay. Eh, y bueno, fuimos un poco a escuchar, sobre todo, todas estas historias y a contar lo que hacemos, cómo nos organizamos en un mismo sindicato los trabajadores de los medios comerciales, públicos y comunitarios. Y cómo, bueno, hemos sufrido también agresiones policiales. Este, luego de mi visita a México se produjo, bueno, la, la agresión, en la detención de los compañeros Bernardino Ávila y Juan Pablo Barrientos, uh -huh. este, eh, en ocasión de la represión a Madigraf. Yo obviamente conté toda la situación que veníamos teniendo de, de, de decenas de compañeros heridos con balazos de goma, de detenidos. Obviamente, contarlo al lado de lo que sucede en sí, México. Sí, si acá está jodido ser periodista en sí, México. Sí, <risa> estuvo bueno porque cuando me tocó hablar, antes habló el uruguayo, entonces cuando hablé ya este claro <risa> tenía... <risa> tenía digamos pero no si sí, uno se ríe pero la verdad que es tremendo eh, y también es admirable la alegría que tiene el pueblo y que sigue adelante ¿no? como está acostumbrado a convivir con tanto dolor, tanta muerte. estamos hablando de cientos de miles de muertos, 40.000 desaparecidos, la, la mal llamada guerra contra las drogas eh, es una verdadera atrocidad. Eh, lo que ha sucedido, eh, la contaminación de las fuerzas militares y el narco, este más que el narco, el crimen organizado, porque no solamente se dedican a eso, sino a muchas otras cuestiones que tienen que ver con el sistema bancario, etcétera y con los negocios del saqueo extractivista, con la entrega de tierras, con la usurpación, este con el atropello sobre las comunidades originarias. Eso está pasando básicamente en México. Uh -huh. Con eso tiene que ver, una guerra por el territorio. Eh, y un poco pudimos ver eso. Eh, y, y bueno... Eh, A pesar de todo eso es un pueblo alegre y con tantas cosas buenas que contar. Claro, bueno, vamos a profundizar seguramente eso el viernes, yo no, no sé todavía, no estoy enterado a qué hora, no sé si vos sabés a qué hora viene en la radio. Pero va, el para... viernes a la noche eh, vamos a estar con indalecio Benítez, okay. que es un compañero de una radio comunitaria de, en la localidad de Lubianos en el Estado de México, La Calentana Lubimex, es una radio comunitaria que eh, muy afincada en la comunidad, siempre poniéndole el micrófono a las vecinas, a, lo, a los vecinos, eh, y que un día eh, allanaron el, la radio que queda en la casa de Indalesio, uh -huh. eh, un grupo de Guerreros Unidos, que es una de estas bandas, Este, que prácticamente son paramilitares porque portan uniformes militares son desprendimientos este, de esta guerra contra el narcotráfico esta militarización de, del país eh, y, y bueno lo, lo quisieron matar y mataron a su hijo de 12 años esto sucedió en 2014 bueno, lejos de, de callarse siguieron peleando, el año siguiente fueron clausurados eh, les decomisaron los equipos, las desmantelaron la Secretaría de Marina eh, y otros organismos turísticos De, del Estado este, un año después de, de la muerte de, del asesinato de su hijo uh -huh. eh, y bueno, siguieron adelante lograron legalizar la radio son parte de, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias del capítulo mexicano de Amarc uh -huh. eh, y bueno, vienen peleándola eh, por justicia este crimen está impune eh, indalecio ha decidido viajar Eh, estuvo en Honduras, eh, en, en, en, en La Siembra, en el aniversario de los tres años del asesinato de Berta Cáceres, ahí en La Esperanza, junto al Copín, y bueno, ahora se viene para el sur. esto eh, Vamos a estar en la radio el, el viernes a la noche y el sábado... A las 16 horas vamos a vamos a estar haciendo una, una charla con él en, en México, 441, la calle México, 441. La situación en México, la violencia contra la prensa. Y bueno, así como en Argentina decimos no disparen contra la prensa, nos parece muy importante decirlo. En todo el mundo y puntualmente en México Que está viendo una verdadera tragedia humanitaria Bueno, después les decimos bien por redes sociales En qué momento de la programación de la retaguardia Va a estar entonces Indalesio Benítez Mondragón Fundador de la radio comunitaria La Calentana Mexiquense De luvianos junto a Tomás y a Mónica De la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina eh, Decías que el sábado hay asamblea de El Cipreva Eh, y hay asamblea en el medio de muchos conflictos en los medios tradicionales de la ciudad de Buenos Aires en los que si Cipreva tiene injerencia eh, está brava la cosa está muy brava y esto que hablábamos en el primer bloque de la crisis del periodismo del establishment eh, tiene que ver también porque todo eso, es todo un sector que no sabe cómo pararse ante la irrupción de un actor que ya no puede ser invisibilizado que somos los trabajadores de prensa las trabajadoras de prensa organizados con conciencia gremial y con herramientas, y con una organización democrática, plural, de lucha, que se construyen las redacciones, en las coberturas, entre compañeras, compañeros, una construcción genuina. Eso es lo que hemos, con sus deficiencias, con sus limitaciones, y con su enorme potencial. Uh -huh. Y el 2018 no fue cualquier año, fue el año en el cual el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREBA, eh, salió a la calle fuerte a jugar un partido importante, contra un gobierno que se quiso llevar puesto a los tres medios públicos más importantes, a la televisión pública, a la radio nacional y a la agencia de noticias Telam. Ese fue su principal objetivo, los 357 despidos que hemos logrado frenar con el paro, con la lucha, la movilización, la interpelación a la sociedad, eh, las alianzas con organizaciones sociales, con gremios, con medios comunitarios, con organismos de derechos humanos, con la sociedad en su conjunto, la disputa por los contenidos, la batalla de ideas, la necesidad de que haya medios públicos, federales, de calidad, que den voz a, las, a quienes no tienen voz. Eh, y eso es importantísimo, que se haya logrado expresar esa lucha. Eh, el gobierno no se quedó quieto, no aceptó la derrota y está yendo eh, contra la justicia... Eh, realmente demuestran una vez más así como mintieron cuando hablaban de que sacaba la guerra contra el periodismo eh, y comenzaron una guerra contra los trabajadores de prensa ahora eh, profundizan la guerra contra los jueces eh, laboral, laborales que Claro, porque en el caso puntual de Telam había se habían conseguido reincorporaciones y ahora este el gobierno va contra las reincorporaciones que vinieron a través de la justicia a, a través de sus operadores judiciales eh Etala, Juan José si no me equivoco el nombre, eh, tratan de incidir sobre las decisiones de la Cámara Laboral eh, de forma obscena, por eso mañana vamos a movilizar al juzgado este, y bueno, eh, sabemos que, que quieren avanzar con los despidos, de hecho Lombardi recientemente en el programa de Mirta Legrand habló de los este, despidos como si fuesen un hecho y esos despidos están frenados, ellos quieren avanzar eh, prácticamente exterminar la agencia de noticias, reducirla a su mínima condición y, y sumarla a este operativo, de a, a este aparato de propaganda eh, oficialista. Y bueno, enfrente tienen un grupo de trabajadoras y trabajadores que ya ganó una batalla, que creó una herramienta, que somos Telam, que, que logró hacer visible el conflicto. Eh, que logró alianzas impensadas eh, la misma Mirta Legrand apoyando a los trabajadores de, de Telam <risa> este, y eso conviviendo con una alianza con todas las organizaciones y abriendo las puertas de la agencia este, y creando herramientas periodísticas para para difundir por ejemplo este, la, la, las movidas en su momento al congreso por el tema de la, de la este, del aborto eh, es hay una fuerza muy grande en, en Telam, en los medios públicos y bueno mañana este, digamos como que comienza la nuevamente la lucha porque sabemos que el gobierno no se va a quedar quieto y decirte que en estos momentos este ha habido un aplausozo en el, la reacción de la calle taquaí del diario clarín los trabajadores de, de clarina gea y el diario Lee, eh, las revistas, Revista Él, los distintos medios de, de Clarín Ajea, por supuesto el diario Clarín, este, haciendo reclamos. Por salarios. Sí, y contra la achique y contra los intentos este, de ajuste, este, los intentos de seguir este, otorgando retiros voluntarios, invirtiendo. El grupo Clarín prefiere pagar plata para achicar la, la planta en vez de, de atender a las demandas de los trabajadores eh, hay conflicto en diario popular donde no pagan los francos no pagan las horas extras hay un ajuste brutal y los trabajadores se han eh, organizado y, y estamos muy contentos porque el sindicato de prensa de buenos aires va a votar su ampliación de personería Eh, a Avellaneda, a San Isidro, Vicente López no, eh, Donde vamos a Bueno, a tratar de seguir organizando A todos los compañeros Menos mal que le pusieron sindicato de prensa de Buenos Aires Y, sí. y no de la ciudad de Buenos Aires pues si no el Hay hay que ser previsores y, y, una, un, una cosa más sí. Un toquecito de La situación en Página 12 No es la intención generar una suerte De teoría de los dos demonios Empresarial, digamos, pero Es cierto que no solo los medios de derecha este sí, son, sí. son garcas los empresarios, sino que también los medios que se dicen progresistas en su agenda por eh, supuesto tienen lo peor, digamos. Sí, sí, para, ter, para digamos eh, sumar a este panorama, decíamos este, los medios públicos, decíamos Clarín, decíamos Diario Popular, la agencia de noticias argentinas, eh, Atlántida, por supuesto, donde ha habido despidos, hay una lucha enorme donde las compañeras y los compañeros están dando una pelea frente a unos patrones que no se sabe quiénes son. Y bueno, eh, eh, sí, llama la atención que una patronal como la de eh, Página 12, que se expande, que abre radios, como la Radio Octubre, eh, que, que hace actividades a través del Centro caras y caretas sí, que, mal que no cuyo, le va por su dueño cada hace, vez hay más medios, ¿sí? hace política inclusive sí. se hace fotografiar en el diario para eh, escenificar las alianzas que hace o para hacer gestos políticos uh -huh. eh, no quiere pagar ni siquiera la mísera paritaria que firma la utva y Eh, y no solo eso, sino que han llegado a perseguir a una compañera delegada como Poli Sabatés, Paula uh -huh. Sabatés, que, que participaba de un programa en la 750 y que por presión de la empresa, que son dueños también de Página 2 y de 750, el Grupo Octubre de Víctor Santamaría, estamos hablando por si hay algún o alguna incauta, eh, decidieron correrla del programa eh, como forma de, sen, de censura y de... de de una persecución concreta ante su accionar gremial y ante el hecho de que es una compañera que ha organizado a las mujeres de, de, de página 12, en un lugar donde el tema de género y la lucha de las mujeres está muy visible y muy muy presente, no solamente en el suplemento a las 12, este en el suplemento soy y si no en la misma en el cuerpo central del diario entonces suena muy contradictorio que se, se le quite un trabajo o sea se la corra desde de, de, de su trabajo a una compañera por su este participación gremial y por, por organizar a las mujeres. Eh, y sí, nosotros marcamos esa contradicción, digamos nos parece que, que tenemos muy claro hace tiempo que, que las patronales, lamentablemente, más allá de su discurso, actúan igual. Ahí tenemos a Electroingeniería que no paga ni las indemnizaciones en, en Radio del Plata. y Nosotros podemos entender que hay persecución del gobierno a empresarios opositores o que son este afines a, al gobierno anterior, Eh, nos llama la atención lo bien que le va a Sergio Spolki, que está empezando a tener problemas, pero que ha seguido realizando, y así lo ha publicado el diario Perfil, negocios en materia de seguridad, uh -huh. este, eh, y, y que tiene una fuerte participación en ese rubro, en las mismas oficinas de Puerto Madero, las cuales hemos movilizado en algunas oportunidades. Eh, las patro los patrones son patrones, digamos, eso hay que tenerlo claro, eh, Y, y en, en eso no, digamos, no no es una especulación política de decir son todos lo mismo. ¿no? Uh -huh. Nosotros tenemos claro eh, que la situación está muy difícil, más allá de cualquier consideración. Eh, hay realmente una ofensiva, eh, eh, el Ministerio ha sido degradado de Secretaría de Trabajo, eh, la Secretaría de Comunicación eh, promueve el cierre de medios, eh, lo plantean como algo inevitable por la reconversión tecnológica. Este, por este, que los cambios mundiales y que ya nadie lee medios y a nadie le importa uh -huh. eh, pero bueno nosotros obviamente vamos a defender que los medios son necesarios y que más que nunca es necesario generar estructuras de, de trabajo colectivo ante una realidad con tantas noticias hay que procesarlas y, y la verdad que las redes sociales son grandes monopolios Eh, y, y no podemos entregar este, a, a estar informados por Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp no, ni este, porque los medios son una porquería, digamos, este, y, y esto no quiere decir defender los medios tales como están pero pero me, me parece que hablando de defender los medios, remarcar que cuando eh, Horacio Berbisky publica quiénes blanquearon capitales, eh, que familiares del, del presidente blanquearon capitales y al día siguiente, hablando de servicios, no uh -huh. en el programa este, de Fantino eh, se, se habla de que van a meter preso a Santa María, eh, la, la, la, la asamblea saca un comunicado diciendo que defienden la libertad de expresión y defienden el diario, más allá de lo que tenga que responder ante la justicia el dueño claro. y deslindando en ese sentido, digamos dejando las cosas claras, pero... Claro que vamos a defender todos los medios este ante la presión, ante la utilización de la pauta publicitaria para que cierren las voces opositoras o críticas, eh, críticas me parece que más que opositoras. Eh, en ese sentido, eh, sí, hay que marcar, que que hay que, no hay que callarse. Lamentablemente eh, Santa María cuenta con una gran red para generar presión para que no se hable y, y me parece que esta es una eterna contradicción del progresismo, pero no, no hay que volverse locos, digamos, este doble discurso ahí en todos lados.